No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, guarón. No nos olvidemos, empecemos a comprar repelente no porque se vienen los mosquitos, ayer llovió y enseguida estábamos con un montón de mosquitos pegados a la piel. Se prevé que podemos tener en esta temporada un brote importante de dengue, lo que sucede este año ...es que, como el año pasado, eh, tenemos en el norte argentino... Eh, ...circulación de dengue durante el invierno... ...que es algo que no teníamos en los años anteriores... Uh -huh. ...no tenemos más chances de tener eh, nuestro propio brote en la región centro. Erika Bartel, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Nuestros esfuerzos por controlar el vector, que es el mosquito eh Aedes aegypti que bueno, es el que transmite este virus, así que tenemos que hacer todo para poder controlar los criaderos de este mosquito. Por otro lado, tenemos que controlar las picaduras. Una vez que el mosquito está, tenemos que impedir que nos pique a través del uso de mosquiteros, de tules para eh, los cochecitos de los bebés, de repelentes eh, a partir de los de los 6 meses uh -huh. y bueno, sobre todas estas medidas que ya se viene trabajando, eh, se agrega este año la posibilidad de vacunar. Claro, eh, toda la ola previa de dengue que hace que ya haya un número mayor de personas que hayan tenido eh, la enfermedad, Eso abre como un panorama diferente. Todos tenemos eh, cuatro serotipos diferentes del virus. Cuando uno se infecta con un serotipo, eh, genera una respuesta inmune que es protectora contra ese serotipo, durante un tiempo al menos, eh, y eh, lo protege contra ese serotipo. Pero contra los otros serotipos, los otros tres serotipos, eh, esta, esta respuesta no llega a ser protectora, o sea puede proteger durante muy poquito tiempo y después ya no. Entonces, digamos que tenemos inmunidad contra un tipo y los otros tres no. Y a la vez, esa interacción de nuestro sistema inmune, que ya tuvo una primera respuesta con un nuevo virus, podría generar un aumento en la probabilidad de tener formas graves. Y por ese motivo es que eh, nosotros, este en un escenario de eh, escasez de dosis, Esto, bueno es necesario decirlo el laboratorio que produce eh, la vacuna que está disponible y que está aprobada por ANMAT es eh, uno solo y eh, bueno, tiene limitada capacidad de, de provisión de dosis en este escenario nosotros definimos priorizar una parte de nuestra población para iniciar eh, las acciones de vacunación ya que no podemos vacunarlos a todos y en este sentido eh, priorizamos a los que ya tuvieron eh, antecedente de dengue Varias farmacias de aquí, de la ciudad de La Plata, ya empezaron a producir repelentes, por eso queremos hablar con las personas que saben, estamos en comunicación con Adili Galeano Mernes, que es miembro de la comisión directiva del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, para que nos cuente un poco más. que Más o menos desde julio agosto, elaborando eh, justamente para evitar la falta que, que hay ahora, porque los los productos, digamos, de, de marca comercial en este momento están en falta. Entonces, bueno, los farmacéuticos nos pusimos a, a elaborar para que eh, los pacientes tuvieran a su alcance, digamos, eh, el producto. Bien. Y los precios oscilan, depende, porque vienen en crema, vienen en loción pero más o menos a partir de los 4000 5000 pesos se puede conseguir, pero de ahí para arriba, digamos. Siempre están más económicos que los productos de marcas, marcas conocidas, claro. de los productos de las marcas comerciales, digamos. Hacía mucho que no no teníamos este brote de de dengue y esta avalancha de mosquitos, digamos, en el verano pasado y a mí se me ocurre que es por por falta de, bueno, de previsión, digamos, uh -huh. con este brote que hubo, eh, ya hubo faltantes y las farmacias nos pusimos a elaborar desde el año, o sea, el verano pasado sería. Uh -huh. Y bueno, y ahora, este para prever eso, ya en invierno compramos los insumos y estamos elaborando en, en, en gran cantidad, uh -huh. como para que no haya faltantes, esperemos que que esta vez no pase lo que pasó el año pasado claro. Que hubo muchas faltas Es decir que los componentes para ser repelentes eh, en las farmacias están Por ahora están, están. Bueno. Por ahora están, pero no en tanta cantidad Porque sobre todo los farmacéuticos y laboradores eh, Estuvimos comprando grandes cantidades como para poder abastecer este verano Así que hay, pero bueno, no está tan fácil conseguir en este momento la verdad que es muy triste es muy penoso pero bueno en general el farmacéutico trata de eh, sustituir eh, por marcas alternativas que tienen la misma eficacia y por ahí tienen eh, mejor precio por suerte están este lo que llamamos los medicamentos genéricos que son tan buenos como cualquier medicamento de una marca comercial conocida eh, y eh, hay diferencia de precio uh -huh. En general los farmacéuticos tratamos de asesorar a los pacientes eh, y de, de que se vayan con la medicación.